tempranito entre los títulos eh, y ampliamos un poquito esta información acerca de algunos datos que va arrojando el informe que ha realizado la Red Universitaria de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba y los médicos de Pueblos Funigados, que revela datos realmente preocupantes sobre eh, las enfermedades que la planta de biotanol porta en manos genera y provoca en los vecinos que viven en los barrios sanitarios San Antonio, ¿no? Que es el barrio que está pegadito a la planta de Porta, Residencia de San Antonio, pero también Inaudi y que de algún modo nos afecta a todos quienes vivimos aquí en esta zona sur de la ciudad de Córdoba, cerca de la Avenida Circunvalación. Eh, recordemos, bueno, hemos charlado varias veces, de hecho cuando se presentó el informe hemos hablado con los médicos que integran este info, eh, integran esta red, hemos hablado con las referentes de la lucha allí en barrio Parque San Antonio, con con Silvia, con Rosa, bueno, con algunas de las vecinas de allí. Eh, bueno, el viernes conversábamos alguito también con los referentes del centro vecinal de ese barrio, ¿no? La preocupación también que ellos como referentes vecinales tienen. Eh, pero bueno, recordemos que esta, que esta causa, que este tema, ha llegado a la justicia de Córdoba. Bueno, la nota que publica hoy el diario La Nueva Mañana eh, destaca la situación de dos bebés que han nacido con malformaciones y uno de ellos murió. Bueno, no, uno de estos casos es el caso de Olivia, que se conoció el año pasado. Eh, pero, como decíamos, este caso... Eh, Eh, la denuncia de los vecinos está en la justicia. Queremos saber cómo avanza esto y qué peso tiene este informe en el marco bueno de esta medida judicial que llevan adelante los los vecinos. Para charlar un poquito más, invitamos al aire de la feria al abogado Darío Ávila, quien es abogado que acompaña el reclamo de los vecinos de eh, Parque San Antonio. Eh, buenos días, Darío. Bienvenido nuevamente al aire de Radio Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por, por llamar y gracias por seguir difundiendo y socializando información vinculada a este hecho que están tan delicado para los vecinos de allí, de la zona sur, precisamente. no Sí, la verdad es que esto que, que usted dice con respecto a socializar la información es muy importante porque realmente es gravísimo lo que va eh, demostrando este informe y estos estudios que se están haciendo allí en el barrio, uh -huh. ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eh, esto habla claramente eh, de la magnitud, la importancia y la gravedad de la situación que, que se vive allí en el barrio. Como usted bien lo señalaba en la introducción a la nota, eh, hoy estamos en una instancia de judicialización de este conflicto. Los vecinos han decidido, a través de una acción de amparo, ir a reclamar a la justicia federal en este caso que está tramitando el juicio en el juzgado civil 3, a cargo del doctor Miguel Hugo Baca Narvaja. Y bueno, la novedad que tenemos eh, hoy en día es que precisamente el juez ha convocado a las partes, es decir, a los vecinos, a la empresa Porta y a la Secretaría de Energía de la Nación, eh, a la Secretaría precisamente porque el juicio eh, que hemos entablado nosotros es en contra de ese organismo del Estado Nacional porque hemos podido comprobar entre algunas de las cuestiones o irregularidades en relación al funcionamiento de la planta de biotanol es que la planta está produciendo biotanol y no tiene una autorización que debe otorgar a ese efecto la Secretaría de Energía de la Nación. Y segundo, otra de las irregularidades que nosotros estamos planteando es que no se ha llevado a cabo en forma completa el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, la empresa no ha presentado nunca estudio de impacto ambiental ni ha convocado a audiencia pública, que son dos requisitos esenciales que exige la Ley general del ambiente. Bueno, esas actuaciones la estamos discutiendo en la justicia y ahora el juez acaba de tomar una resolución y ha convocado a las partes a lo que se llama una audiencia de conciliación. Es decir esta audiencia es una etapa eh, que se que está prevista en, en, la, en las normativas, en las normas procesales, Que dice que bueno, una vez que se interpone la demanda, se contesta de la demanda, una de las de, de las posibilidades es que tiene el juez es de convocar a las partes a lo que se llama una audiencia de conciliación. Uh -huh. Es decir, vuelve a citar a las partes para ver qué posibilidades hay de que entre ellas puedan a, arribar a algún acuerdo con respecto al conflicto. Así que esta audiencia de conciliación es un es un plazo, es una etapa de rutina que está prevista Y bueno, eso es lo que ha convocado ahora para el día 26 de julio, así después de la feria judicial. claro Así que estamos con expectativa a ver cuál es la posición de la empresa que va a llevar esa audiencia de conciliación. Nosotros en representación junto con el doctor González Quintana, quien está patrocinando a los vecinos en este juicio, eh, vamos a seguir sosteniendo a rajatabla nuestra postura, eh, solicitando en definitiva el cese del funcionamiento de esa planta Eh, por carecer de estas habilitaciones y por no completar este. Y veremos cuál es la positura que lleve, la tesitura que lleva la planta y la Secretaría de Energía. Si ellos rechazan eso, evidentemente no va a haber ninguna posibilidad de conciliación. Entonces allí finaliza esa audiencia, el juez deberá eh, convocar a las partes para que eh, aporten todas las pruebas que hagan el juicio y después dictará sentencia en forma definitiva. Y si hay un acuerdo... Eh, bueno eh, generalmente si las partes eh, la empresa trae alguna propuesta y lo satisface los requerimientos y la exigencia de los vecinos se puede establecer un acuerdo ese acuerdo lo homologa el juez y allí finalizaría el proceso así uh -huh. que bueno hay posibilidades eh, de llegar estamos... a un acuerdo con las con, con las otras dos partes. Y eso va a depender de cuál sea la postura que lleve la empresa y el, y el organismo nacional a, a esa audiencia de conciliación. Uh -huh. Los vecinos van a seguir sosteniendo a rajatabla su postura y, y bueno, eh, veremos con qué postura llegan la empresa y la Secretaría de Energía a ver si hacen lugar o no a nuestro reclamo, si ellos sostienen su postura, que en realidad ellos desconocen todo lo que nosotros interpusimos en la demanda, Y bueno, si cada uno se mantiene en ella y evidentemente que son dos posturas absolutamente contradictorias, no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo o conciliación y el juicio seguirá adelante. Uh -huh, uh -huh. Así es. Eh, bueno, entonces ahora la expectativa está puesta en, en, en este tema, en el paso judicial para el próximo 26 de julio, ¿es así? Exactamente, exactamente. Así que bueno, eh, nosotros tenemos experiencia y hemos visto, por ejemplo de que a través de esta audiencia de conciliación se ha logrado muchas veces obtener acuerdos eh, sobre juicios muy similares y de esta naturaleza y, y frente a este juzgado, eh, si usted me permite mencionar, uh -huh. eh, en el caso por ejemplo de Diositex, que es esta, esta planta que también ha tenido muchos conflictos allí en Alta Córdoba, usted sabe que la Intendencia de Córdoba en su momento ordenó la clausura de la planta Eh, en razón de que estaba precisamente funcionando en un lugar densamente poblado claro. y después eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica pidió la apertura entendiendo de que no podía dejarse de, de producir el, el enriquecimiento de uranio que es lo que se produce ahí en esa planta porque eso afecta supuestamente el funcionamiento de las usinas eléctricas de Río Tercero principalmente. Entonces, y lo que dice la Secretaría de Energía en ese caso es que piden un plazo para volver a, a funcionar la planta de SIT hasta tanto se termine con la obra civil que se está realizando en Formosa, que es donde se trasladaría definitivamente la planta. Bueno, este juez intervino en ese amparo y eh, autorizó el funcionamiento por dos años más porque ahí hay, está involucrado una cuestión que es el, el bien común, el bienestar general, porque se supone que la energía... Eh, es, eh, es un hecho in, indispensable para la vida eh, la cotidianidad y por lo tanto no puede interrumpirse ese proceso pero el allí por ejemplo eh, tomó una postura y fijó un plazo máximo de dos años eh, esto fue aceptado por la municipalidad y bueno eh, a los dos años esa planta se cierra así o así, y ¿Sí que hay un antecedente en ese sentido, bueno Eh, hay que ver qué es lo que, en este caso, cuál es la postura que trae la empresa a Porta y, bueno, eh, veremos si hay posibilidad o no de establecer algún acuerdo con eso. Uh -huh. Claro, y de máximo la, la erradicación de esta, de esta planta de allí, ¿no? No, sí, sí, eh, los vecinos tienen claro que esa planta de allí se tiene que ir. Uh -huh. Se tiene que trasladar a un lugar adecuado al, al funcionamiento y a la, a la forma de producción que ellos tienen. Nosotros hemos aportado muchísimas pruebas, por ejemplo, eh, hemos aportado eh, y hemos mostrado como todas las plantas que producen etanol están fuera de las zonas urbanas, uh -huh. precisamente porque ya está comprobado de que esta es una actividad altamente contaminante. De hecho, Bio4, y es la empresa de bioetanol que funciona en Río Cuarto, Acabío, en Villamaría, están todas instaladas en, en plena zona rural. Y hemos aportado también más de 20 plantas de bioetanol en el estado de Iowa, de Estados Unidos, hemos mostrado los mapas referenciados, y allí también todas estas plantas están precisamente instaladas eh, fuera de las zonas urbanas, porque ya está acreditado que durante el proceso de fermentación se producen emanaciones de gases altamente tóxicos. Entonces, el propio Estados Unidos establece un manual de instalación de estas plantas y dicen que no puede ser en cercanía de las zonas pobladas. Bueno, acá nosotros la tenemos instalada en medio de un barrio, así que todos los elementos probatorios nuestros van en ese sentido, así que nosotros decimos que esa planta no puede seguir funcionando en ese lugar y que por lo tanto debe trasladarse a otro lugar. Claro, muy bien. Bueno, Darío, entonces estaremos atentos a esto, eh, a lo que ocurre el próximo 26 de julio, y por supuesto siempre bueno. acompañando a los vecinos y vecinas de allí, de, de ese sector, porque también, como decíamos recién, eh, bueno, no solamente afecta solo a los vecinos de Inaudi, de Parque San Antonio y de San Antonio, sino Exacto. que eh, a todos quienes vivimos aquí en la zona sur, esto también termina siendo un peligro para, para todos y todas. Sí, seguramente, seguramente que esto es así, así que bueno... Eh, muchísimas gracias nuevamente reitero eh, la, la, la gratitud en cuanto a seguir difundiendo este ha sido un medio que siempre ha estado allí acompañando el reclamo de los vecinos así que es justo reconocerlos también porque no es fácil eh, frente a esta disputa frente a empresarios tan poderosos económicamente que los medios no den la participación que ustedes desde el no han dado así que por supuesto que cuando lo requieran siempre estaremos dispuestos a, a charlar sobre este tema Gracias, Darío, muy amable. Hasta luego, muy buenos días. Darío Ávila, abogado de los vecinos que llevan adelante la lucha contra la planta porta, la, particularmente contra este este emprendimiento que se hace de la producción de bioetanol. Recordemos lo que decía recién Dar, eh, Darío Ávila eh, hablando con nosotras. Esta planta, eh, hoy eh, el, el juez Baca Narvaja, que es el, el juez que recibió donde recayó el amparo que presentaron los vecinos de eh, Parque San Antonio, Inaudi y eh, San Antonio, eh, cita a comparecer, cita a presentarse al Ministerio de Energía de la Nación y a la planta Porta, la, a la empresa Porta, porque de dos maneras están violando la ley. Primero, no cuenta con la habilitación por parte del Ministerio de Energía de la Nación, y para producir bioetanol. Y segundo, al momento de comenzar con esto, no realizó ningún tipo de estudio de impacto ambiental, eh, de cómo esto iba a afectar el medio ambiente en el cual está inserta esta planta. no Entonces, esto también es muy grave. Y más allá de estas dos autorizaciones que, que que puede llegar a conseguir, bueno está este otro informe que le da muchísimo peso a este reclamo de los vecinos, que los vecinos era algo que ya venían viendo, viviendo y padeciendo en muchos casos muchos de ellos en sus propios cuerpos que son los problemas de contaminación y los problemas que esto lleva a la salud con, eh, conlleva con su salud, ¿no? Entonces, bueno, este informe que ha elaborado, si Podemos, porque bueno, está medio complicada en las comunicaciones, vamos a estar hablando con uno de los investigadores, de los médicos que integra la red universitaria de ambiente y salud de la Universidad Nacional de Córdoba y Médicos de Poder Fumí, eh, en el informe que ellos hacen, dan cuenta de unos datos que son realmente alarmantes. Primero y principal, eh, la, la población de, de, de, de barrio San Antonio y residencial San Antonio es eh, que fue evaluada en el marco de este informe, son alrededor de 508 personas, 256 son mujeres. En lo que va del año 2017 y de los informes que se van haciendo, hay dos bebés que nacieron con malformación en Barrio eh, Inaudio, ubicado a 300 metros de la planta Porta. Uno de estos bebés murió. Si se lo comparan con los datos promedios en toda la provincia, bueno, los datos de sobre la planta porta bueno son super, los, o de los, de enfermedades presentes en los vecinos que están viviendo alrededor de la planta de porta bueno superan a la media provincial e incluso a la media nacional eh, eh, de esta de estos casos eh, en la ciudad de córdoba el índice de patologías congénitas en bebés es de 17 En Barrio San Antonio, analizado los casos de los últimos años, trepa al 28%, o sea, uno de cada tres bebés tiene malformaciones en Barrio, Parque San Antonio, Inaudi y San Antonio. no Entonces, es una una medida que supera al promedio que hay para para todo el territorio provincial o para toda la ciudad de Córdoba. Eh, son datos realmente alarmantes. La presencia de enfermedades ocultas, como lupus, como leucemia, como cáncer o, o, o similares al cáncer, bueno, son realmente alarmantes y los padecen los vecinos que viven allí y superan el promedio que debiera haber en el territorio de la ciudad de Córdoba e incluso en el territorio provincial. Entonces, este informe tiene un peso muy importante al momento, bueno, al menos queremos nosotros, de tomar las decisiones sobre lo que está pasando allí.